Hace poco recogíamos la noticia de un terrorista en nuestro país que se suicidaba porque oía voces en su interior. Se sentía perseguido por las fuerzas de seguridad del Estado. Denunciaba que le habían instalado en una de sus muelas un pequeño microchip para controlar su voluntad. ¿Ciencia ficción? No, no era el único que denunciaba hechos similares y no ocurría solo en España en otros países también se instalaban estos extraños ingenios Incluso existió todo un proyecto denominado Pandora cuyo propósito era hacer escuchar voces en el interior de los miembros del ejército enemigo es tan solo una de las pocas experiencias llevadas a cabo, hay muchas más, nuestro invitado nos cuenta. Terrorífico eso que contaba ahí, ¿eh, Santiago, esto sí que da miedo, porque eso son cosas reales, ¿eh? Pues sí. ¿Es verdad que se puede en una muela meter un microchip? y controlar a las personas hay una cosa que es incluso peor que se las puede controlar hasta sin el microchip eso, ¿Sí? eso es, lo, es lo francamente horroroso esta historia, esta historia de, del microchip curiosamente no solamente como decís muy bien en la introducción no solamente se ha dado en el caso de, de este terrorista por ejemplo un terrorista bastante famoso por, por la magnitud de lo que hizo que fue Timothy McVeigh el, el responsable o el presunto responsable de la bomba contra el, fe el edificio federal Oklahoma City que, que mató a centenares de personas y muchísimos niños pues eh, una de las alegaciones que hacía durante el juicio era que no. oía voces en su interior y que esas voces procedían curiosamente de un microchip que le habían implantado según él en la época en que estuvo sirviendo en los marines cuando, cuando uno investiga este, bueno, lo de las voces en la cabeza parece, parece lógicamente propio de una psicopatía Pero cuando uno empieza a investigar este tema, mmm, descubre que, que caramba, muchas personas, curiosamente personas eh, que en algunos casos han, han tenido algunas responsabilidades diplomáticas, denuncian estos hechos. En, en Suecia parece ser que parece ser que es una práctica relativamente común, o por lo menos que los servicios secretos suecos han avanzado mucho en, en ese tipo de cosas. Y bueno, te empiezan a llegar casos. Eh, recuerdo que un librito, un librito que saqué con la revista Enigmas hace tiempo, pues uno de esos ejemplares, no sé muy bien por qué, pues terminó llegando a Estados Unidos. Y me terminó llegando una carta de, de una señora que, bueno, me contó una historia absolutamente, en principio, increíble. Tuve ocasión de entrevistarme con ella aquí en España... Me, me suplicó que, que jamás hiciese público su caso porque acudía, acudía a mí como, como experto como a ver si le podía, si le podía ayudar y bueno me, me molesté en investigar sobre el tema a ver, porque su caso me pareció conmovedor ella decía que, que desde un momento dado en el cual a, había tenido por accidente porque había estado casada con, casada con un agente de la CIA Había, había tenido acceso a cierta información confidencial, pues algo había empezado a saber y, y que su vida era un infierno. Eh, despertarse de noche oyendo extraños zumbidos en su cabeza, inexplicables estados de ansiedad, eh, voces, eh, un, una sensación extraña de, de estar sometida a vigilancia. Esta mujer que tenía... tenía... ...tenía importantes recursos económicos propios... ...pues se dedicaba a... ...poco más o menos a hacer una especie... ...una versión femenina del fugitivo... ...iba, iba escribiendo de, de país en país... ...pues... Eh, ...huyendo de esas voces... Huyendo, huyendo de esas voces y, ...y lo conseguía durante breves periodos... ...la terminé poniendo en contacto... ...con una asociación que descubrí... ...que existía en Estados Unidos... ...específica de víctimas... ...del control mental... ...por, eh, por microondas concretamente... Esa, esa asociación tiene, tiene una extensa página web en la cual pues, todos nuestros, nuestros oyentes pues, puedes consultar cientos de casos eh, personales con nombres y apellidos de personas con vidas, eh, francamente, mmm, desechas en algunos casos, divorcios, alcoholismo, etcétera, etcétera, desde el momento en que empezó esa situación. Disculpa, te pregun preguntaba, ¿sabes la dirección? Pues me no habla <coughs> de memoria, pero, pero si la queréis facilitar, te la consigo y, Dale, y lo la, podéis agregar en un programa o la ponemos en nuestra página web para que la gente la pueda consultar en el futuro, si os interesa. Sí. sí. Concluyo que te he cortado. Entonces eso <coughs> me hizo me hizo descubrir que cada cada vez que, que llama que llama a, a la redacción de una revista como la nuestra, que suele ser algo relativamente frecuente, una persona que dice que, que le vigilan, que, que escucha voces en su cabeza a lo mejor con demasiada ligereza muchas veces eh, lo achacamos a la extravagancia Porque o que están locos que es una persona desequilibrada y posiblemente haya de esos muchos más casos verdaderos de los que nos podemos imaginar. Eh, todo parece ser que era, Santiago, producto gusto de, de un proyecto. Había un proyecto americano, MK Ultra que yo no sé si lo había hecho la CIA o quién lo había hecho. No sé si empezamos a hablar por ahí. Pues sí, perfecto. Bien, MKUltra, ¿qué da eso de MKUltra? ¿Qué proyectos en MKUltra? Pues MKUltra comienza eh, pues poco, poco después de la fundación de la CIA. La CIA se funda en 1947 y en 1950 se inaugura el proyecto. En principio era, era un proyecto para encontrar una droga de la verdad. Para, para encontrar un, un fármaco que fuese infalible a la hora de poder interrogar a, a tanto a personal diplomático o agentes enemigos, como incluso para, para poder eh, someter a pruebas eh, más allá del polígrafo al propio personal para ver, comprobar su lealtad. <coughs> Esto en principio parece, parece legítimo, pero, pero el problema fueron los métodos que se utilizaron y que aquello llegó muchísimo más allá de lo que había aparecido en un principio. La, después de hacer muchísimas pruebas, eh, se llegó a la conclusión de que si alguna droga podía, podía ser eh, indicada para esto, pues era la, la dietilamina, del ácido lisérgico, el LSD. Y, y bueno, pues se importaron de los laboratorios Ando de Suiza, lo importó la hacía cantidades industriales de LSD. Pensemos que con una, una simple botella de ácido lisérgico se pueden fabricar millones de dosis, puesto que es una droga que actúa a cantidades de, de microgramos en concentraciones aníneas muy pequeñas. Y bueno, empezaron a hacer sus experimentos. El grande problema fue que estos experimentos no se hicieron ni con conejillos de indias, ni con animales ni siquiera con personal voluntario se hizo con civiles y con, incluso con el propio personal de la CIA absolutamente inadvertidos a los cuales se les administraba la droga y se les observaba posiblemente el, el caso el caso más, más terrible o por lo menos el más conocido es el de Frank Olson Frank Olson no era, no era un civil indefenso, era, era posiblemente en su época el mejor científico con el que contaba el Departamento de Defensa Americano en temas de guerra química y bacteriológica. Pues a este hombre la CIA en, en una reunión, le coló en una copa de Cointreau una dosis de LSD. Cuando volvía a su casa, eh, Olson eh, empezó a notar algo raro en los coches que, que se cruzaban en su camino. Al poco parón la cuneta, estremecido, con, con sudores fríos por todo el cuerpo, porque esos coches le empezaron a parecer monstruos. La gente que le observó en los días sucesivos empezó a notarle paranoico, deprimido, eh, con un comportamiento extraño. La CIA intentó mm, internarle, intentó someterle a tratamiento para, para parar una cosa que parecía que se les había ido de las manos. Pero Frank Olson se escapó en el último momento. Y, y lo último que se supo del fue que había ido a Nueva York. Se había, se había registrado en un hotel. Y desde su habitación del décimo piso se había arrojado al vacío. Su familia tardó once años en descubrir la verdad. Fremendo las cosas que hacen. Había oído también que utilizando el LSD, el ácido lisérgico, lo pusieron también en el agua, agua potable de la población, y observaron lo que ocurría, ¿cierto?, que hicieron también eso. Sí, los experimentos fueron de todo tipo, o sea, tanto en, en poblaciones enteras en los cuales efectivamente se colaban eh, dosis altas del LSD, Y bueno, con frialdad estadística se comprobaba si subían los índices de delincuencia o si bajaban, los de asentismo laboral, los de violencia doméstica, eh, etcétera, etcétera. Simplemente para ver los efectos que podía tener para manipular a una gran masa de personas. Por ejemplo, se, incluso por quitarle un poquito de hierro, llegó a lo pintoresco. Y ahí dentro del MKUlt en su proyecto, que se llamaba el proyecto Climas de Medianoche, que consistía ni más ni menos en que la CIA montó media docena de, de prostíbulos en Los Ángeles eh, regentados por, o bien por, por prostitutas drogadictas a, a las que ellos surtían de droga a cambio de su colaboración o bien incluso por propios eh, miembros o funcionarias de, de la agencia de inteligencia. Allí a los clientes inadvertidos eh, en sus copas se les, se les introducía una dosis de LSD ...y las habitaciones estaban provistas de, de cristales, de espejos... De, ...de espejos que se podía ver al otro lado... ...donde había un equipo técnico filmando todo lo que pasaba... ...y bueno, esto el, el único propósito que tenía era ver si con una hábil combinación de sexo y drogas... ...pues se podía sonsacar a funcionarios diplomáticos extranjeros pues, los secretos que pudieran tener... ...se llegó absolutamente a todo... ...posiblemente los experimentos más tremendos se hicieron entre, entre el personal militar... Tenían, tenían en aquella época una, una guerra entre manos, la guerra de Vietnam, y era una posibilidad muy tentadora ver cómo este tipo de sustancias podían influir en la combatibilidad, en combatir el cansancio, impedir el estrés de guerra. Y bueno, mmm, Vietnam fue un auténtico supermercado de la droga, aparte de que, de que cosas como, como la marihuana o el... O la heroína, eh, corrían, eh, corrían perfectamente, perfectamente libres, porque bueno, eh, no se sabe si con, con mejor o peor criterio se pensaba que aquello favorecía la moral de las tropas, aparte de eso eh, se experimentó y se experimentó mucho con varios agentes químicos muy potentes Y bueno, aparte de, del trauma y del estrés psíquico que supone participar en una guerra tan terrible, si luego tantos veteranos de Vietnam han acabado acribillando balazos a sus conciudadanos en el hamburgueserías, pues posiblemente mucho de esto sea, sea un, un efecto colateral de estos expedientes. Eh, en esa guerra también, o en guerras parecidas, eh, surgió otro proyecto, que era el proyecto Pandora, sí. que trataba de hacer escuchar voces a los enemigos también. Contanos un poco. Sí, Pandora además eh, era, era efectivamente, eh, digamos, un, un tema más tecnológico. Aquí ya no, no internavían no para nada esas drogas. Eh, todo viene de, de una serie de experimentos científicos muy serios, algunos de ellos eh, publicados anteriormente en, en, revistas, en revistas científicas de reconocido prestigio, en los cuales eh, se sostenía una teoría. La invención del, electro, del electroencefalógrafo eh, descubrió que, bueno, que el cerebro emitía una serie de radiaciones electromagnéticas que podían ser medidas y que además se correspondían con pensamientos, estados de ánimo, etcétera. Pues alguien tuvo la idea, no del todo descabellada, que si a través de una potente radiación electromagnética, en concreto de microondas, eh, se mandaban esas mismas ondas a, a un cerebro, pues se le podía resintonizar para que, para que sintiese esas mismas emociones, pensamientos, etcétera. Y bueno, mmm, se fabricaron, eh, y de hecho se han fabricado prototipos bastante, bastante voluminosos de generadores de microondas con este propósito y posiblemente lo más, eh, lo más curioso sea dónde se probaron, y dónde se han probado además en, en gran, a gran escala. Durante la década de los 70 hubo un gran movimiento antimilitarista en el Reino Unido, concretamente un, un movimiento muy opuesto a, a la permanencia de las bases aéreas eh, que tienen los Estados Unidos todavía en territorio británico, que son, son bastantes, y además eh, tienen un papel bastante estelar dentro de la estrategia global de, del ejército americano. Y bueno, se generaron una serie de marchas, eh, manifestaciones, etc., etc., acampadas en los alrededores, en los cuales eh, de repente aparecía una misteriosa furgoneta negra. No sé por qué siempre pintan de negro sus, sus aparatos. Aparecía una misteriosa furgoneta negra con una prominente antena y bueno, eh, de repente la gente empezaba a sentirse enferma de las más variadas maneras desde vómitos y náuseas hasta ataques de pánico crisis de ansiedad etcétera, etcétera mm, algunos, especialmente esos picaces terminaron descubriendo que esos ataques eh, sucedían en sitios determinados de la acampada en, en localizaciones geográficas muy, muy puntuales es decir, hasta aquel árbol la gente se marea y más allá de aquel árbol no se marea, ¿por qué? Y lógicamente se terminaron, se terminaron juntando los cabos y se achacó primero a, a primero de una manera circunstancial, es decir, lo que podían pensar aquellas furgonetas y luego más tarde una serie de documentos desclasificados demostraron que efectivamente que esas, esas misteriosas furgonetas no solo no eran una leyenda urbana como, como pensó mucha gente al principio, sino que existían y además tenían ese propósito. Además todo este tema de, de la influencia tecnológica no ya mediante sustancias o mediante hipnosis en el cerebro humano nuestro país y esto es una yo creo que es la primera vez que que lo digo en público, así que tienes una primicia. Nuestro país tiene una una especial eh, preponderancia porque uno de nuestros más eh, célebres eh, neurólogos, Rodríguez Delgado, el Dr. Delgado participó muy activamente en estos experimentos y, y bueno incluso fue, fue citado a declarar en algunas de estas comisiones de investigación en, en el Congreso norteamericano y, y bueno dio, dio opiniones al respecto pues eh, moralmente muy discutibles eh, él sabrá lo que lo que hubiera en su momento pero, pero vamos, eh, algunas de ellas eh, eran netamente justificatorias de este tipo de prácticas Y, y poco más o menos que, que alabando los posibles beneficios sociales del control electromagnético de la población. Antes de seguir adelante, ¿es cierto que podían también eh, provocar apariciones, apariciones de la Virgen, apariciones de ovnis y controlar a la población que estaba allí como experimentos para ver cómo funcionan las masas, cómo poder controlarlas, etcétera? Dos minutitos porque tenemos que hacer una mínima pausa. De acuerdo. Pues posiblemente podrían llegar hasta ahí. De hecho, eh, lo más cercano que se me ocurre a eso es eh, un plan muy ambicioso que, se, que se, se planteó para derrocar a Fidel Castro, en el cual se intentó simular una segunda venida de Cristo. Y bueno, se, se pretendió utilizar no solo efectos especiales pirotécnicos y, y de todo tipo, sino efectivamente eh, la CIA tenía, tenía un, un especial papel en ese proyecto que... Que no se llevó a cabo afortunadamente, pero se hicieron que apareciera la virgen de regla la... en la bahía de la Habana con dicen sí, sí. con rayos láser ¿no? No, no. Y, y en casos mucho más recientes, por ejemplo cuando, cuando después de, de arrasar el rancho de los avidianos en guaco. Hay eh, un van para hablar de sí. profundamente algún día de ello Los agentes de la CIA eh, pidieron a los Rangers de Texas que buscasen un aparato del tamaño de un ordenador portátil entre las, entre las ruinas Que nadie lo tocase y que había que asegurarse a cualquier precio de que o se recuperaba o había sido destruido Nadie sabe qué aparato era ese, nadie sabe para qué servía, pero la CIA parece ser que lo recuperó y se lo llevó A lo mejor los estaban controlando con tecnología la gente ahí y provocaron todo aquello es una posibilidad, la CIA en estos casos opera muy por libre, no cuenta con nadie y, y cuando veo una posibilidad de, de un buen grupo de conejillos de indias en una situación tensa y quiero, puedo pensar ahora mismo por ejemplo en, en la masacre de, de Jonestown en la cual la CIA también tuvo cierta, cierta participación pues no creo que, que duden a la hora de probar uno de sus juguetes en una situación de estas. Once y media, once y media, así las canarias es el momento, si estáis grabando el programa para escucharlo mañana, que le des la vuelta y no perdáis ni un solo segundo de esta edición especial del Espacio en Blanco, hoy con premios, estamos sorteando tres suscripciones durante todo un año a la revista Enigmas, 905-11-8080 a en nuestro teléfono, por si queréis participar. El punto de a las doce y media, once y media en Canarias, suponemos que habéis dado la vuelta ya a la cinta, van a sonar las señales horarias ahora. Eh, Santiago, un motor, dejamos que suenen las señales. Mientras enciendes ese, ese cigarro, y eh, que colaboras con el 07, ¿no? Sí. Eh. Sí, el fondo solidario. Bien, por lo menos fumas, pero sirve para algo. Ah, algo es algo, ¿no? Sí, está bien. Eh enfermedades hay mucha gente que dicen que se están inoculando enfermedades también eh, a, por proyectos raros que hay por ahí incluso en el metro esta mañana lo, lo contaba y, y alguna vez ha salido por ahí que podían inocular una determinada enfermedad a un individuo pinchándolo con un paraguas o simplemente haciendo una pequeña punción eh, así inadvertidamente entraba un cáncer y ese individuo de repente moría rápidamente ¿se está haciendo eso también? sí eso además tiene tiene una larga tradición Eh, la, los servicios de inteligencia en general uno de sus uh, de sus uh, metas es que cuando tienen que cometer un asesinato y, y lo digo así ellos suelen utilizar eufemismos ¿no? Desde, eh, tienen que, que retirar a, a una persona pues eh, lo más importante es que no parezca un asesinato obviamente Y a veces los accidentes no son lo más ocurrido, los accidentes son muy, muy estrepitosos, se investigan, producen una cierta, un cierto movimiento, hay, hay peritos, hay, hay mucha gente alrededor que puede, que puede estropear el, el invento. Y entonces la enfermedad es uno de, es uno de, de los métodos más ocurridos. Pensemos, por ejemplo, que, que ya en tiempos se, se investigó, y, y de hecho hasta, hasta se intentó, eh, por ejemplo, utilizar pasta de dientes en la cual había isotopos radioactivos para provocar a, a largo plazo un, un cáncer en el individuo. Eso es una historia muy burda luego se fueron investigando toxinas más y más potentes en concentraciones más y más pequeñas, absolutamente indetectables en una, en una autopsia, y efectivamente que podían ser, podían ser inoculadas desde, desde con, un, con un simple pinchazo de, de un paraguas. De hecho, quiero recordar que en Londres un, un antiguo operativo de la CIA Eh, murió de aquella manera, un desconocido le, le, dio, le dio un pequeño paraguazo en el tobillo y aquel hombre no le dio tiempo ni a reaccionar se desplomó redondo en, en aquel momento y, y bueno, a partir de ahí se ha experimentado con absolutamente todo ahí afortunadamente para ellos porque, porque esto en manos de, exclusivamente de la CIA, pues podría ser muy peligroso, ahí tienen que contar con el ejército en Maryland en, en, Ford, en, en el condado de Frederick, hay un sitio que se llama Fordetrick Fort Detrick es, es la central de guerra química y bacteriológica del ejército estadounidense. Allí eh, se ha desarrollado de todo. Se ha desarrollado desde, desde cepas eh, absolutamente virulentas de la gripe, por ejemplo... Que, que algunos eh, las han denominado destructores clase omega porque se supone que son eh, cepas de la gripe que mutan en cada generación con lo cual es imposible, es imposible que el sistema inmunológico humano se pueda recuperar y son mortales de necesidad y, y se suponía que un clase omega suelto en, suelto en el exterior podría acabar en muy poco tiempo con una grandísima cantidad de la población obviamente desarrollar este tipo de, este tipo de virus este tipo de bacterias y de toxinas que además, eh, para que sean realmente efectivas solo tienen que reaccionar con, con el cuerpo humano pues... Eh...